Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos se reunieron el fin de semana en la Plaza Pagano del Bolsón para seguir reclamando justicia por Guillermo Coco Garrido asesinado hace ocho años en la comisaría del Bolsón. En una radio abierta de la retenfoques instalada en la plaza, dieron testimonios integrantes de organizaciones, vecinos, familiares y víctimas de la represión denunciando una política estatal que continúa a pesar de los gobiernos con la complicidad de la justicia. Uno de los momentos más fuertes fue la palabra del papá de Otoño Uriarte, con Uriarte, ...que de esta manera habló en la radio abierta. Sistemáticamente, el Poder Judicial ha utilizado el dolor... ...la ignorancia de derechos para tenernos rehenes... ...sometidos a los caprichos corporativos de la clase social... ...que ostenta el poder económico. Difícil se hace el día a día sabiéndose dentro de una sociedad... ...orientada por la corrupción de las administraciones de gobierno. La organización y la lucha es la que nos unirá... ...y la democracia directa, que es la que se da en la calle... Es la que única que, que podrá, a mi entender, cambiar este rumbo. Eso quería compartir, es algo muy profundo de, de mi ser y es lo que pienso realmente de este sistema en el que vivimos. La familia de Coco no se hizo presente ya que son oriundos de Puya en localidad que atraviesa la difícil problemática del antivirus. La radio abierta terminó con la expresión de todos y todas esperando que este año haya novedades en el nuevo juicio que se empieza a encarar a partir de la muerte de Coco en la comisaría del Bolsón. Desde bien arriba negro informó Radio Encuentro Walter Carriqueo